la fusión ya está sucediendo, te cuento. Entran en a dar más que momento y ya lo ha hecho Grupo Velano, asientos de trabajadores de Cablemusiol, adquisición de, de Telcom y de Telcom a la adquisición de Cablemusiol están actuando como si fuera una empresa única, dicho, porque todavía falta actualizar completamente la fusión. Si bien tienen un dictamen de la CNAC, que es el ente nacional de comunicaciones de ad, falta que se cida la Comisión de Defensa de la Competencia